Saludos, eh, son las nueve en punto de la mañana, les damos la bienvenida cuando tenemos eh, 23,6 grados de temperatura a este programa, la glorieta de este miércoles 28 de julio. Nos vamos acercando al final de mes con una incidencia de contagios mucho mayor que el pasado viernes. De 273 casos hemos pasado a 350 casos positivos acumulados por cada 100.000 habitantes. Lo más destacado es que los hospitales de Elche no soportan una elevada presión y mantienen además los mismos ingresos que días atrás e incluso bajan ligeramente. La consellera Ana Barceló aseguró el pasado lunes en la, su comparecencia en Les Corres que se está aplanando la curva de contagios en la Comunidad Valenciana. Y la vacunación de los 20 añeros pues, se inicia esta semana. Se espera poder contar con las dosis suficientes para acelerar este proceso durante todo el mes de agosto. Mientras tanto, el mes se cierra con el primer recorte del trasvase Tajo Segura. El Consejo de Ministros aprobó ayer lo que le han pedido los regantes del Segura y nuestros representantes políticos que no hiciera. Cambiar las reglas de explotación para rebajar los desembalses mensuales ...de 38 a 27 hectómetros cúbicos... ...cuando las reservas estén en el nivel 2... ...y de paso, además... ...ha revisado al alza las tarifas... ...esto ocurría ayer cuando en Elche... ...vino la, la vicepresidenta de la Generalitat... ...Mónica Oltra... ...la consellera de Políticas Inclusivas... ...para anunciar... ...una inversión millonaria en la provincia... ...con el fin de crear más plazas públicas... ...para atender a las personas... ...vulnerables, lo que se traduce... en ...en la construcción de más geriátricos públicos... ...centros de día para personas con diversidad funcional... ...plazas de salud mental o centros tutelares para menores... ...así como más puntos de encuentro familiar. La inversión prometida y las actuaciones se contemplan... ...en un plan al que ha denominado Convivín... ...y el alcalde, horas antes de la presentación de este plan... Volví a reivindicar en una jornada empresarial en el aeropuerto de Elche las infraestructuras necesarias para fortalecer el eje Elche-Alicante con el fin de reactivar la economía en esta provincia. Y esta tarde, a las 7, en Elche, en el Consejo Social convocado por el alcalde, se tendrá que llegar por consenso ...a un acuerdo para escoger... ...el mejor sitio, el mejor emplazamiento... ...para construir el Palacio de Congresos... ...prometido por el Gobierno provincial... ...pues bien, en unos minutos analizaremos... ...con los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Maciá... ...la actualidad de esta semana... ...en nuestra tertulia de los miércoles... ...también abordaremos la renovación de cargos en Jovenpa... ...la Asociación de Jóvenes Empresarios... ...cuyos responsables participaron... ...en la jornada de ayer en el aeropuerto de Elche... ...y conoceremos más detalles de la reunión que ayer mantuvo... ...la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra... ...con los familiares de las personas mayores del geriátrico de Alcabiz... ...cuyas deficiencias denunciadas desde hace años... ...aún continúan sin subsanarse... ...a grandes rasgos... Este es el contenido del programa de este miércoles que comenzamos con una canción emblemática, la que compuso Edith Piaz, La vida en Ross, y que ha dado título a la película y documentales sobre su vida y de la que se han hecho muchas versiones. Nos quedamos con la de Louis Armstrong, una canción de amor que sirve al menos para quitarnos la, las peras. magic spell you kiss This is love the iron road. When you kiss me heaven sighs And though I close my eyes I see love the iron road. When you press me to your heart and in a world apart a world where roses bloom and when you speak angels sing from above every day what seems to turn into love song give your heart and soul to me And life will always bleed. Love be Love Vie en Rose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 Saps quines fruites i verdures estan de temporada a Elge? No? Doncs aprofita ara! Del 23 de juliol a l'1 d'agost, et convidem a les jornades gastronòmiques d'estiu de productes del Camp d'Elge, on els establiments de la ciutat preparen plats, tapes, postres i begudes ben fresques amb productes de la nostra terra. Més informació a elge.es barra Jornades Gastronòmiques. Ajuntament d'Elge, regidories de comerç i desenvolupament rural.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 Si me invento alas lo Y allí me sentiré bien Por la luna andar no es común Sueño con llegar allí aún oh, Mi cohete hacia la luna al cielo van, entonces soy capaz. Astronautas levitando están me invitarán. Todo encaja y mi ansia ya es toda realidad. La hora voy a despegar Pronto comienza La cuenta atrás No estoy logrando ser La no preferación Con él, él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 Son las 9 y 12 minutos de la mañana y nosotros continuamos con más música, ahora con un estreno porque el cantante Alfred, el que salió de Operación Triunfo, este venano acaba de lanzar pues nueva canción, su segundo adelanto de lo que será su próximo disco. Vamos a escuchar cómo suena. Fui el y el viento, pero no sentí Mi rastro del fuego, nunca entendí Fuiste un misterio, siempre para mí Nunca para el resto, solo quedan buitres de entre esos restos ya no queda nada de lo que era nuestro hoy. Te veo entre las palas Te callan tus monimus Entre las cosas todas Las ganas de empezar Sonada de las canciones Y algunas otras botes que hablaban de mí Y de ahí si Era perfecto Entraste animal muerto Te dejaste atrás Con el humo rosa las cosas solo quedan buitres de entre esos restos ya no queda nada que era nuestro oh, oh, oh. y veo entre las balas que dos hilos de las cosas todas las ganas del petal va les campionones i alguna son responds Qui hablaba me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 Hemos llegado a las 9 y 17 minutos de la mañana, hemos llegado al tiempo para comenzar nuestra tertulia de los miércoles y hoy tenemos con nosotros a los periodistas Pedro Soriano, a quien tenemos en el estudio. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, encantado. Igualmente, y junto a él también tenemos a Gaspar Maciá. Muy buen día, Gaspar. Hola, buen día, buenos días. Buenos días. Bien, hoy hay muchos asuntos que abordar porque hemos empezado una semana, la última del mes de julio, con eh, mucha actualidad. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo primero. Por fin, la consejera Ana Barceló se ve que, que los políticos se quieren ir de vacaciones y lo están dejando todo antes de irse de vacaciones. Porque la consellera, al final, ha decidido hacer caso a la oposición y compareció en las Corts Valencianes para rendir cuentas de la gestión que ha realizado de la pandemia. Lo hizo, defendió su gestión y el resultado que, que era lógico esperar fue que la oposición en bloque pidiera su dimisión por incompetente. Bien, eh, os pregunto a vosotros, ¿debe dimitir la consellera Ana Barceló por incompetente? ¿Cómo veis vosotros la gestión? ...que ha realizado de esta pandemia. Eh, Pedro. Bueno, sobre el primer asunto... ...yo creo que, como decía San Ignacio... ...en tiempos de mudanza no hay que hacer cambios... ...es decir, si tal y como están las cosas... ...que no están del todo claras... Eh, ...a mitad de un proceso... ...con una estructura que está funcionando mejor o peor... ...eso según se mide ...si está el vaso medio lleno medio vacío... ...pues... ...se, de, se descabeza... ...al primer responsable, pues mal asunto... Eh, yo esperaría esperaría a, a, a que esto se normalice dentro de lo que se pueda normalizar y entonces posiblemente sí que, hay que proceder a un relevo porque yo imagino que incluso ella en su foro interno lo estará deseando estará deseando después de esta quemazón de, de esta crisis sanitaria pues esto quema al, al, al más pintado y yo creo que en ese momento el propio presidente de la Generalitat pues dirá venga vamos a, a hacer una remodelación de, de ...del gobierno y ella pues será una de las que por, por, por queme... ...por socarre, se, se da de las primeras que tal ...¿Cómo está siendo la gestión? Pues tiene claroscuros evidentemente... si no pues tampoco creo yo que la oposición en bloque... ...como tú has dicho, tuviera motivos... ...la oposición siempre pide eso, pues un cambio y tal... ...pero posiblemente si cambia dirían... ...de ella mira se va en mitad de la pandemia, ¿no? O sea, esto también está claro... ...pero sí, la, la gestión tiene claroscuros... ...en algunas cosas no vamos al mismo ritmo que, que en otras... También hay que tener en cuenta, y lo digo como descargo, pues que estamos en una comunidad en la que estamos recibiendo gente, que el control es mucho más difícil porque es una comunidad muy receptiva en junio, julio, agosto y lo va a ser en septiembre también. Y eso añade dificultad a este control. Y luego pues también hemos tenido que tirar de algunas vacunas. No han sido tantas, parece ser, como al principio se dijeron, pero sí que estamos tirando y no las van a reponer estamos tirando de nuestras reservas de vacunación para esas personas que con todo se lo merecen. Y además, agradecerles que sigan viniendo porque están incentivando el Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana y eso también ayuda a salir de la crisis. La oposición precisamente utilizaba ese argumento de que como hemos vacunado poco, eh, pues se ha encargado eh, la campaña turística porque hay cancelaciones. Eh, Gaspar, ¿tú cómo ves... Eh, ...la comparecencia de la consellera de Sanidad. Eh, bienvenida sea porque ya llevaba bastante tiempo... ...sin comparecer en las Cortes... ...y desde luego también ante los medios... ...es una política de esconder la cabeza... ...para no recibir críticas... ...que desde luego no está a la altura... ...de lo que exige la ciudadanía. Eh, la gestión de Ana Barceló ha sido muy polémica... ...muy criticada... Eh, ...no solo por la oposición... ...sino también por colectivos... ...como recordemos cuando en cierta forma culpabilizó a los sanitarios del alto índice de contagio porque se habían ido de vacaciones o habían hecho cosas que no debían. ¿no? Entonces estaba muy muy cuestionada Chimo Puya, eh, yo creo, por lo que leo, por lo que se comenta en los ambientes políticos, que ya lleva tiempo con la intención de sustituirlo Lo que pasa es que ahora, en este momento, pues eh, como dice Pedro, pues no es el momento idóneo para hacer un cambio. que lo pida la dimisión la oposición? Pues bueno, la oposición eh, está en su papel eh, de hacer críticas, aunque parece que por lo que di cuenta las crónicas que tampoco incidieron ni aportaron datos concretos ni, ni, ni argumentos de peso, mal allá de decir que era todo un desastre y demás, no, no, no, no aportaron en su sesión eh, de control por pues, el argumento para justificar una petición de dimisión. Pues claro, aquí... ...como no dimite nadie, pues parece que tampoco cuesta nada pedir dimisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una más de las peticiones que se presentan. Eh, en fin, al final, eh, la gestión, pues como todas los, las gestiones que se han hecho en, en otras consejerías... ...de otras comunidades, pues ha tenido sus altibajos... ...aquí fuimos, fuimos los reyes del mambo durante cuatro meses, que aquí era, éramos la envidia de Europa... ...y de momento pues como era previsible también... ...y como ya hemos comentado en otras tertulias... ...el momento que se abrise la mano y madre de época de verano... ...pues vendría lo que ha venido... ...que estamos ya entre los primeros en cuanto al índice de contagio... ...eso ya no se nos ocurrió el año pasado... ...es decir, que de aquí vamos tropezando una y dos y tres y cuatro y cinco veces... ...con la misma piedra... ...porque hay que compaginar el, el, el interés económico de una temporada... ...que es la fuerte aquí en nuestra provincia... ...en la zona costera sobre todo de turística o turística con el, el cuidado de la salud pública. Entonces, pues bueno, eh, se ha actuado de una manera que se ha propiciado lo que hay. Tampoco es que sea una cosa tan alarmante en cuanto a ingresos y fallecimientos, afortunadamente, como las horas anteriores. Pero bueno, se hace ese equilibrio de decir, bueno, a ver qué, cómo se mantiene una cosa y la otra. ¿no? Entonces, pues la consellera está ahí en medio y, y, bueno, tiene sus responsabilidades, no ha gestionado bien determinados aspectos que deben aclararse mucho más porque su, su presencia allí en la, en la comisión del control no fue más que decir que había hecho lo había hecho todo muy bien, excepto alguna cosa, mientras que la oposición opinaba lo contrario, se había hecho sí. todo mal, pero alguna cosa tal. Sí. Fue muy autocomplaciente y tampoco entonó ninguna culpa ni autocrítica. Pues nos quedamos con algo que dijo y es que afirmó, aseguró que se está doblegando la curva, es decir, que se está aplanando ya eh, el número de contagios y eso se muestra en el último parte de ayer que fueron mil y pico los contagios y no 2000 mil pero Elche tenemos una tasa de incidencia que demuestra lo contrario, que de 270 hemos pasado a 350 del fin de semana. No sé si en la próxima actualización del viernes bajar, bajará esa incidencia o seguirá subiendo. ¿Os quedáis al menos con ese mensaje de la consellera de que parece que se está aplanando la curva? Pedro. Pues sí, eso, eso eso he oído y leído por, otro, por otros caminos, ¿no? Pero bueno, aquí hemos tenido dientes de sierra, hemos ido a municipio ejemplar, que no teníamos prácticamente índice y ahora pues estamos en, en un pico. este es un extraño virus que, que afecta y sobre todo cuando se liberalizan las medidas sociales y y se abre la hostelería, y, en fin, y es inevitable que, que tal. Lo que decía Gaspar es cierto, o sea, ahora mismo por pues, la, la incidencia es, es alta, pero sin embargo los niveles de hospitalización y de defunciones pues pues no son los que eran en aquellos momentos tan dramáticos que vivimos hace un año, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que vamos camino de la inmunidad de rebaño bien por vacunación o bien por eh, inmunización personal al, al haber pasado la al haber pasado la, la enfermedad. Está afectando, dicen he escuchado un doctor esta mañana, que ya empezaba a, a subir un poco a, a, a niveles de 50 años. Pero sí que la práctica, un porcentaje bastante alto de gente no vacunada. entonces uh -huh. eh, Al menos han tenido sentido, pensáis vosotros que han tenido sentido como un eh, Chimo Puig, el, el gobierno autonómico, al no de momento plantearse el que eh, se hagan requiera el certificado COVID de la vacunación o de haber pasado el COVID para poder entrar a los restaurantes y conciertos, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Han tenido sentido común, porque evidentemente nosotros estamos vacunados, pero los veinteañeros y, y jóvenes no. Eh, ¿Es es normal que no se haya planteado esto en la comunidad valenciana cuando estamos tan atrasados en el proceso de vacunación, Gaspar? Es que claro no tendría sentido que se abran las puertas de par en par a la llegada de visitantes turistas y demás y que luego se le pongan cortaizas de, de ese de ese tipo ¿no? Eh, no tendría sentido me refiero desde la perspectiva de la reactivación económica desde la perspectiva sanitaria por supuesto que tiene sentido igual que el toque de queda igual que otras muchas medidas que sean que se han eliminado ¿no? eh, en algún en algunos sitios ahora vemos cómo se están reimplantando en algunos municipios Entonces, claro, el, el, el certificado de vacunación, ahí por lo que estamos viendo, reportajes en televisión y demás, claro, eh, los camareros dicen, ¿nosotros quiénes somos aquí para pedir eh, que se identifique un cliente? que En fin, eh, recurriendo a la protección de datos, historias de estas y demás. Entonces, claro, tampoco veo yo allí, nos veo aquí eh, entrando en un bar con el, el móvil en la mano y el código de barra haciendo una una caña para ver que nos pase en el detector, a ver si es verdad que estamos vacunados o no. Es un poco esto, eh, una cosa es que viajes en aeropuertos y demás sitios así de, de control, pues sí, ¿no? Eh, pero bueno, en un bar, en un restaurante, pues bueno, parece un poco raro eso que tengas que enseñar un, un, el, el certificado de vacunación, igual que si fuese certificado de residencia en un sitio, a ver si eres de ahí o no ...son medidas, son, claro, se abre la mano en unos aspectos... ...y luego se intenta acotar eh, en otros, ¿no?... ...con lo cual es un poco contraproducente... ...y sobre todo que genera esos problemas de cómo se identifica... Y, y, y, ...y si tiene que ir uno con el móvil permanentemente... ...como antes se decía, con el carnet en la boca, ¿no?... ...con el DNA en la boca, ¿no? ...en fin, eh, se trata de abrir, como digo, de abrir la mano en unos aspectos... ...y de controlar la situación en otros, que en este caso... Pero es muy antipopular esto y, y bueno, ya veremos, ya ya veremos, veremos. si acaban si implantándola. ¿no? <ríe> acaban claro. implantándola. Eh, bueno, eh, esto ocurría el lunes. El lunes también teníamos aquí en Elche, esto en Valencia, con la comparecencia de la consellera. Y aquí en Elche teníamos el pleno ordinario del mes de julio, el último antes de las vacaciones, donde se aprobó el plan de juventud y otros asuntos. Pero de eso vamos a hablar al final porque... No sé si llegaremos a, a todas las cuestiones que hemos tenido de las que hemos tenido que escribir esta semana. Vamos a pasar al martes, porque creo que lo más destacado del martes hubo varias cosas, pero vamos a lo palpable, a lo real. Lo demás fueron anuncios y reivindicaciones. Lo real, el Consejo de Ministros lo ha hecho. Ha recortado el trasvase Tajo Segura. Desoyendo las protestas, los recursos judiciales de los gobiernos autonómicos afectados por este recorte de, del trasvase se esperaba eh, que lo hiciera así el, el gobierno de Pedro Sánchez está siguiendo la hoja de ruta que ha dictado el gobierno de Castilla-La Mancha ¿es eso lo que está ocurriendo eh, Pedro? Pues no sabemos quién ha dictado la hoja de ruta, si el gobierno de Castilla-La Mancha o, o o el gobierno de Madrid que también tiene algo de parte con esto, ¿eh? o sea, esos caudales que van a meterle al Tajo, también les hace falta a Madrid porque no limpian sus aguas como debieran. Pero te voy a decir una cosa, o sea, no va a ser el último, ¿eh? o sea, este recorte no va a ser el último. Yo el gobierno lo justifica diciendo que estos 27 m en nivel 2 va a ser una garantía durante todos los meses del año, y que los 38 según el nivel pues había meses que no se mandaba agua y tal. Eso lo justifican, pero está claro que, que, que estamos hasta el hielo de Siberia se está está desapareciendo, o sea, estamos en una situación de emergencia climática porque estamos viviendo un cambio climático y también el agua es un bien escaso y el agua va a seguir siendo un motivo de confrontación y por eso te digo, no va a ser el último recorte del traspaso de Josegura. Yo no sé si Claro, yo creo que se ha empezado la casa por el tejado, o sea, yo hubiera empezado garantizando no. el agua. Con por la... esa misma razón del cambio climático, de lo que está ocurriendo en la Tierra, podrían haber recortado otros tres bases de España. Sí, bueno, pero este parece ser que... Que es el que hay que recortar. Que es el que hay que recortar. Por eso que... os preguntaba. ¿Qué hay ¿Qué ahí detrás? Hace, ahí, ahí hace, bueno, ellos Castilla-La Mancha siempre ha justificado que ellos tienen problemas de abastecimiento de agua, incluso cerca sí. de los pantanos de, de los que sale el agua para, para el segura. Pero yo creo que hubiese sido más aconsejable empezar garantizando agua a un precio razonable de las desalinizadoras y las depuradoras y luego pues ir viendo a ver qué se recortaba, porque así podemos llegar a un impasse en el que no haya agua para mantener nuestro sistema agrícola y eso devenga en peores problemas todavía, no solo económicos, sino incluso de desertificación de suelos, de abandono de cultivos, de abandono de territorios que ya hay bastantes abandonados y eso es la pescadilla que se muerde la cola y de una de aquellos males de aquellos pueblos vinieron estos lodos. Eh Gaspar, ¿crees que los representantes socialistas como el alcalde Chimo Chimopuch, Mideya Moyá deberían dejar ya de decir eso de que el trasvase es irrenunciable? Gaspar, ah, sí, no. se nos ha ido la conexión de Gaspar. Hola, hola, sí, ah, sí firmado. Eh, vamos a ver que yo que era irrenunciable, eh, pues bueno, pues, no ponen en qué cantidad. Igual pues en un hectómetro cúbico al agua, conciencia al año, eh, seguirían diciendo que eso un traspase. ¿no? Claro. Eh, el problema se desmadró hace mucho tiempo porque el momento que cada comunidad existió el control sobre sus cuencas y sobre el trozo de río que pasaba por el por el por su por su parcela y todo eso, pues bueno, ya se empezó la cosa del madrán. Entonces, claro, eh, como esto ya no hay un criterio técnico, porque lo lógico sería decir, vamos a ver, el traspase cada traspase analizar los trasvases, eh, eh, los costes de cada trasvase, eh, el de mantenimiento, los costes del agua, los costes de lo que se produce, el impacto social y económico que tienen traspase Entonces se ve establecer unos nos bareemos por los cuales se vea si efectivamente es rentable social eh, económicamente mantenerlos y de qué manera se puede dar pero eso no está hecho esto era es una decisión política exclusivamente igual que Cristina arabona en su momento ya marcó el camino de, de que los trasvases se iban a desaparecer y ya se hubo un se eliminó el trasvase del ebro Eh, directamente porque por problemas por, porque la, la, la eh, legislación medioambiental cada vez es más compleja y más eh, proteccionista con lo cual eh, abrir una tubería desde el ebro hasta aquí por toda la zona del levante hasta hasta llegar aquí a nuestra a nuestras nuestras tierras pues bueno eso sería impracticable eh, en un momento actual pero bueno quiero decir que al final como son criterios técnicos que no son los que pesan sino que son criterios políticos, pues bueno, entonces la, el gobierno tiene una agenda medioambiental que se traduce en reducción de trasvases, porque como ya comentamos en algunas ocasiones, la izquierda tiene anatemizados los trasvases porque se supone que eso son cosas franquistas y son cosas de derecha y sobre todo con el boom aquí de la construcción que se demonizó todo esto, de, de la, la llegada de agua, porque aquí todo el mundo quería tener agua para hacer su campo de golf urbanizaciones y, y hacerlo especulativo, pero eso era es una imagen que hoy en día no existe, porque se ha demostrado con estudios técnicos que no hay zona de España donde se reutilice y donde se, se haga un uso más racional del agua que aquí en nuestra zona, porque se reutiliza y, y varias veces incluso entonces, bueno, pero hay una línea política y ahí está por encima de lo que digan los presidentes regionales excepto García Páez, pues bueno, como está alineado con esa ...con esa política, pues bueno, pues bienvenido... ¿eh? ...pero vamos, Chimocuy no pinta nada, ni pinta nada de Murcia... ...ni con el PSOE, ni con el PP... ...porque son directrices de partidos nacionales... ...y no son partidos, eh, digamos, que estén separados... ...de lo de lo que dicta la dirección nacional... ...son partidos que son obedientes... ...entonces, pues bueno, ahora se anuncian recursos y cosas... ...lo que choca es que claro, se anuncia que se va a reducir ya... ...el traspase a costa de unas depuradoras que llegarán, yo sabe cuándo. Decir que Lo lógico sería poner en marcha un plan de depuradoras nuevas y cuando empiecen a funcionar, pues empezar a reducir el traspase. Lo que no tiene sentido es que se empiece a reducir a cuenta de unas depuradoras que con los procedimientos de contratación actuales de la Administración pueden tardar 20 años perfectamente. Es decir, eso es un sinsentido... ...y no tiene otra explicación que es algún tema político... ...que quiere el Gobierno quiere dar la imagen de que son los más... Eh, ...en fin, en el tema medioambiental... ...van a la cabeza de Europa... ...y este es uno de los temas que han elegido... ...para hacer ver que son que son los más sostenibles de, de Europa. Pero no se sostiene... ...porque ellos están ahora anunciando que la alternativa es son las desaladoras... ...y que van a reducir el coste del precio del, del agua desalada... ...lo que conllevaría... Pues creo que han hecho los cálculos unas eh, instalar en 500 hectáreas placas solares para reducir ese coste energético. Es sostenible también lo que lo que está haciendo el gobierno eh, Pedro Soriano? Hombre, mmm, vamos a ver, el gobierno tiene que salir por algún sitio, es decir, si mantiene esa política movencia Gaspar de imagen de ...de sostenibilidad y tal, luego para, para decir, bueno, por ese déficit yo lo voy a cubrir con eh, esto. No sé, yo mmm, la, energía, la energía solar no está todavía, aunque se ha avanzado mucho en tema de placas y en el tema de tal... Y, y, ...y estamos asistiendo a un boom en la provincia de, de, de Alicante, de que hay un montón de grandes multinacionales... ...que están instalando parques fotovoltaicos en... En la provincia sí que todavía eh, para mantener esa depurador esa desalinizadora haría falta efectivamente un parque fotovoltaico bastante bastante importante y creo que, que terreno no hay. No sé, es, es muy complejo. Yo sigo diciendo que eh, sin resolver el problema eh, a grabarlo me parece un disparate. Y lo es, porque hay titulares eh, que aseguran que lo que pasó ayer en el Consejo de Ministros, no, sol, no solo es el primer recorte del trasvase, yo creo que es el inicio del plan para cambiar el agua del trasvase por desalación. Ese es el plan que tiene el gobierno valenciano para esta provincia eh, de Llebe de Mosó. todas formas, Romari, que que bueno, tampoco yo entiendo la que hay que en fin poner una orden y tal, pero bueno, los planes se cambian de un día a la, de un día para otro, <risa> los gobiernos cambian. Bueno, eh, los cambiamos de... nosotros. Esto esto vale. puede pa pasarle factura a este gobierno. Eh, ...Gaspar, estás diciendo eso... ...no, no, ...bueno, no, es que no, asaja, lo... asaja ayer en una nota de prensa... ...ya estaba diciendo que va a pedir a todos los agricultores... ...que no voten al Partido sí, Socialista ni pero... a... sí. también llegó Rajoy <risas> y el trasvase del Ebro... ...se quedó en, en agua de borrajas... ...claro, quiere decir que todos los gobiernos... Pues, ...con el PP se logró memorándum este último... ...que regulaba los trasvases... Eh, ...como cuando se podía trasvasar... ...y todo eso que es el que se van a cargar ahora... ...o pues, han cargado ya pero bueno, también había la oposición, de partidos de que no le parecían bien y de comunidades que de oh, Castilla-La Mancha se quedó muy fastidiada con esto, por ahora le da la tortilla le corresponde. ¿no? Entonces, como cambien lo, cuando cambien los presidentes autonómicos de uno y de otro, no sé qué, los gobiernos estas pues por plantear y como esto lleva mucho mucho tiempo, pero bueno, ya ya veremos, pero bueno, no hay que hay que no hay que cejar, hay que estar ahí insistiendo en que esto no, no puede ser así. Y luego lo del voto Pues bueno, no, tampoco creo que acabaría mucho porque lamentablemente eh, la mayoría de la gente que no vive de la agricultura, este tema parece que le es indiferente, ¿no? Sí. Como no hay corte de suministro para el consumo humano, pues bueno, parece que esto bah, que no va a ser bien. Entonces, eh, no va a ser una cosa que se vaya a trabar, y eso lo sabe el PSOE, por eso tampoco sí. eh, aprieta demasiado en ese tema eh, y ya. Veremos qué pasa la, con, la, la con el recibo del agua en los próximos años, cuánto va a subir. Eh, Gaspar Pedro, seguimos avanzando porque ayer esto ocurría en Madrid y aquí en Elche venía la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para anunciar ese plan. Convidint, un plan que se parece al plan edificante, una lluvia de millones, eh, anunciada 157 millones de euros para la provincia de Alicante, para conseguir 1.700 plazas públicas, para eh, atender a las personas vulnerables, entre ellos las personas mayores, menores que deben ser tutelados, personas con trastornos, personas con diversidad funcional, en fin, una serie de, de red de centros públicos que carecemos más aquí en el Che. Y un ejemplo es que el único que tenemos es el geriátrico de Altavix y mirar cómo está. Eh, valoración de la visita de Mónica Oltra. Bueno, eh, Pedro. Vamos a ver, eh, vamos por partes. Eh, en las sociedades avanzadas se caracterizan por tener ese cuidado a las personas mayores, a los más vulnerables, a los pequeños, etcétera, etcétera. Eh, pero, dicho esto, vení con un anuncio de muchos millones, si no tenemos luego previsto el mantenimiento de todo eso y cómo va a funcionar, pues a lo mejor es un brindis al sol. Y nos podemos encontrar luego con, con sorpresa. Yo me imagino que la vicepresidenta tendrá claras las cuentas, no solo las de la inversión, sino las del presupuesto ordinario que viene detrás. Y, hombre, si, si lo tiene todo claro y si va a invertir y si va a mantener, pues bienvenido sea pero que no nos ocurra luego que al final un, un establecimiento público lo tenemos que sacar a, a su gasta de para que se lo quede una empresa y luego nos haga lo que nos ha hecho en el geriátrico de Altaviz, porque vamos eso sí no nos vale. Para eso mejor los privados y que el que pueda tal y con un concierto de un X número pequeño siempre de plazas públicas, pero pero a veces, por eso digo, me quedo con la anterior gestión. Pues sí, se le preguntó a Mónica si esto iba a ser papel mojado, anuncios, ha dicho que no, que no, que ya se han dado pasos con el Ayuntamiento de Ilche para la cesión de terrenos, para construir un geriátrico público, que es importante, mejorar el centro de día Díades Garrofers y creo recordar otros centros de, de Yubalcoy. Gaspar. Y además se le preguntó las deficiencias de Altavix y responsabilizó a la empresa concesionaria de todo esas deficiencias que han sufrido los residentes. La inspección le correspondía a ella. Efectivamente, pero ella dijo que no se ha intervenido todo no, lo no, que ha podido. Es que lamentablemente no se ha conseguido en este país armonizar bien esa colaboración público-privada en temas tan esenciales como son los servicios públicos. Eh, sanitario los servicios eh, geriátricos y, y, y, el, y es muy lamentable porque van a un sector de la población un caso el sanitario por pues población que está enferma o que tiene una dolencia y en el sector de la geriátrico pues las personas mayores que necesitan los cuidados eh, muy especiales ¿no? entonces eh, eh, la fórmula eh, puede funcionar muy bien. ...si se controla y si hay un si hay un seguimiento... ...lo que no puede ser es que de momento no le enteremos... ...el momento ya se lleva anunciando hace mucho tiempo... ...pero que no le la situación del geriátrico de Altaviz... ...cuando parecía que todo iba ahí perfecto y tal... ...y de momento salen a la luz toda la serie de, de barbaridades... ...que están padeciendo los, los internos ¿no?... Y, ...pero luego es que incluso... La, eh, la situación es tan kafkiana que ni se puede revertir ni se puede recuperar la gestión por parte de los organismos públicos, a no ser en un estado de, de alarma de emergencia total que pueda ampararte los, los tribunales, porque si no, pues bueno, es una usurpación de un contrato privado, tal, no sé qué. Y luego te encuentras con situaciones de, de, de, de, vamos, de, de tan paradójicas y tan kafkianas como que, ...se pueden comprar cinco aparatos de aire acondicionado... ...de forma directa, pero no seis... ...porque ya, eso hay que convocar un concurso... ...hay que hacer cuadras, no sé qué... ...esperar cuatro meses, la ta... ...es decir, es que la maquinaria administrativa... ...es una cosa de una... ...cada vez más farragosa... ...y, y bueno, llevamos a llegar a un momento... En que, ...en que ya está pasando... ...las ayudas, por ejemplo... ...que se colapsan las webs eh, para pedir ayuda... ...y hay que hacer más prórrogas... Es decir, estamos ahí creando, bueno, ya se creó hace tiempo un monstruo administrativo, cada vez menor eficaz, menor eficiente, y que impide que en un momento determinado la consellería puede decir, oiga, vamos a ver al secretario técnico de compra y tal, pide cuatro, cinco, seis o siete presupuestos de aire acondicionado, pero en una semana quiero tener los presupuestos y en dos semanas se instalan ocho aparatos, los diez o veinte, los que hagan parte. Eso es imposible porque eso es prevaricación. Eso que cualquier empresa privada lo haría directamente, aquí no porque es prevaricación aunque tú pidas 60 presupuestos y se hagan estudios técnicos y demás. Entonces, claro, esto es un ejemplo más de la inoperatividad del sistema administrativo, de la maquinaria administrativa que existe a todos los niveles. Pero para eso están los políticos, para legislar y cambiar y que por el los interés… Los políticos del no pueden hacer nada. Sí, de no, decían, crean eh, leyes, pueden cambiarlas, Mon Gaspar. Mónica Oltra fue, eh, eh, en fin, expresó su impotencia ante esta situación y Esther Díaz tuvo que pedir eh, perdón en el pleno, disculpas, sí. eh, cosa que le honra por, por, por la situación en que estaba. La, porque, claro, no se entiende tampoco que el ayuntamiento no puede hacer nada ahí. Es decir, era, una, era un maramo administrativo sí. burocrático de tal calibre que quien se mete y la ayuda, solicitar ayuda, en lugar de coger directamente, oiga, deme usted la ayuda, pues tenga usted que necesita, 1.500 euros al mero, no sé qué tenga, empiece a justificarme usted, porque como no me lo justifique bien, se lo voy a retirar. No, no, no, primero hay que justificar con 60.000 papeles. Cuando llega la ayuda, pues se ha cerrado un negocio o la persona tiene que mendigar en la calle. Es decir, es un sistema tan, tan kafkiano, tan arbitrario y tan mal preparado, y cada vez se alimenta más, y más con nuevas normativas. Ahí tenemos, el que me salga del tema, el parque empresarial, la ampliación, uh -huh. declarado de urgencia hace cinco años. Se han pedido una treintena de informes a organismos públicos distintos, algunos de ellos duplicados, y aún no y aún vamos a ver si el año que viene empezamos a ver algo ahí. Es decir, al final es impracticable todo este modelo. Pues en ello, ellos tienen eh, la oportunidad de legislar y de cambiar el modelo administrativo en este país de los ayuntamientos. bien no eh, lo cambian. Ya, ¿por qué? Porque ¿Por se qué? enfrentan a, también a otro... A otro que, que, Perdona, Pedro, que te ocupe no, mal. No. <risa> se, se enfrentan al propio inmovilismo del funcionariado y de tal, que quiere que las cosas cambien, no cambien en absoluto. porque ...porque les perjudican... ...entonces pues bueno... ...tenemos esa situación... ...y recuerdan los tribunales... ...los sí. sindicatos se plantan... ...y eso a los políticos le tienen mucha mucho mucho miedo todo esto... ...aunque los sindicatos... ...pero también hay que decir que los funcionarios se quejan también... ...porque ya he hablado con puntos de ellos en el ayuntamiento... ...y se quejan de que cada vez es más voluminosa... La, la, la, ...el papel que tienen... ...el papeleo que tienen que hacer y tal... ...entonces aunque sea la administración electrónica... No avanzamos nada, porque cada vez hay más trámites trámite de hacer. ¿Pedro? Pues, sí, más o menos comparto lo, lo que dice Gaspar. Efectivamente, el poder legislativo, tanto a nivel comunitario, o sea, de comunidad, como las cortes en España, pueden modificar y, y cambiar las leyes. Yo entiendo que que muchas veces lo que el político se enfrenta es con un miedo a que ese cambio de agilización pueda pueda interpretarse como, como una ansia de poder para eludir los más, la mayoría de los controles administrativos que se, que, que se ponen para, para evitar pues casos de corrupción casos de, de componendas, etcétera etcétera a la hora de adjudicar un proyecto pues claro se limita la cantidad ¿Por qué? Porque si la cantidad fuese mayor, pues hay riesgo de de de ¿no? También tenemos que los políticos ahora y sobre todo en los últimos meses, por decirlo así, se enfrentan a una corporación muy poderosa que es el poder judicial, que precisamente pues se le ha dado unas atribuciones que yo creo que no deberían de tener, incluso pues en resolviendo temas sanitarios en el caso de la pandemia sí, sí. diciendo en un sitio una cosa y en otro sitio otra cosa. Pero no tenemos una ley sanitaria eh, que proteja la verdad, precisamente las decisiones políticas. Pero se entiende mal por parte de y, la ciudadanía que una medida en la Comunidad Valenciana sea posible con un Tribunal Superior de Justicia y en otro, no lo sea con otro Tribunal Superior de Justicia. Es lo que pasa. Entonces, bueno. ¿qué ley tenemos? o sea No hay. No, no hay ley, pero, pero sí que hay un, digamos, no sé cómo explicarlo, pues una... una un, sen, un sentido jurídico de lo que se puede y lo que no se puede hacer Claro, o sea, lógico, si se limitan ¿eh? los derechos de los ciudadanos es evidente y, que los jueces tengan que decir y, algo y, y, cuando y, no hay ley y porque, para combatir la pandemia O sea, no hay una ley general, pero sí hay leyes que, que los que se basan para en un sitio decir que sí y en otro que no, y entonces es lo que no, no entiende la, la, la ciudadanía y el Poder Judicial pues, aparte de otros problemas que tiene en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Grado de Poder Judicial, pues no sé, parece que yo en los últimos tiempos que lo veo, lo veo como con ganas bueno, también de participación política. De este asunto del geriátrico de Altavís vamos a hablar precisamente a las diez y media con representantes de los familiares porque se reunieron. Se reunieron con Mónica Oltra, no solo vino o aprovechando la presentación de ese plan convivín también se reunió o estaba prevista la reunión y, y hablaremos de ella. Eh, porque no nos queda tiempo y todavía tenemos dos asuntos más. el alcalde Antes de la presentación del Plan Convivín, estuvo en la jornada mm, organizada por la Unión Empresarial de la Provincia en el aeropuerto de Ilche para acercar a ambas ciudades, elche y Alicante, una vez más con el fin de reactivar la economía de la provincia. Y la conclusión de ese foro de debate empresarial donde estuvieron los dos alcaldes de Ilche y Alicante, pues es eh, que se unieron, que hay que unirse para reclamar infraestructuras que permitan eh, esa reactivación de la economía provincial bien, visto lo visto eh, Gaspar eh, esto es un intento más de que Elche y Alicante se acerquen y puedan conseguir eh, esas infraestructuras que no llegan nunca llegan Gaspar como mejores conexiones del aeropuerto, eh, otro carril en la 7 el tranvía para conectar mejor el chalicante y, por supuesto, abandonar ya las condiciones tercermundistas que tenemos que sufrir los usuarios de los trenes de cercanías. Yo me acuerdo cuando veo estas cosas de la ranchera, aquella que decía, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Es decir, aquí se dice mucho de que hay que ir juntos. Los dos municipios, los dos tal, pero al final la realidad hay muy buenas relaciones, hombre, tal, pues, faltaría más, eh, pero al final no se concreta nada, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí no hay, se supone que hay una que se creó, en otro encuentro anterior que estaba, eh, en fin, también inspirado o promovido por una patronal, pues se habló ...de que se creería una comisión mixta y tal... ...yo creo que se creó la comisión mixta... ...porque de hecho había un concejal... De, concejales ...de los dos municipios... ...pero esa comisión mixta nunca se supo... ...ni se dijo si se ha reunido... ...si ha habido un avance además ...está claro que los dos municipios... ...tienen que ir de la mano en temas que interesen a ambos... El, ...nuestro alcalde eh, dice que sí... ...que coordinarse y apoyar temas conjuntos... ...pero que cada uno compite... ...por lo que considera que debe competir... ...para traer a su municipio después pues, de eh, inversión... ...vale, pues eso está bien, pero bueno... ...a lo mejor viene una empresa que si Alicante... ...yo no veo al municipio, de, al ayuntamiento de Alicante... ...ofreciendo a una empresa que quiere instalarse... ...en la, en, en Alicante, en la ciudad de Alicante... ...en términos, ofreciéndolo, oiga, vaya usted al parque empresarial delche... ...que va a ampliarse ahora y va a estar muy bien... ...como tampoco veo aquí... ...al Ayuntamiento de Eche dice, no, con sus características... ...puede ir a la Ratalaya o al Espartal de Alicante... ¿no? ...entonces, pues bueno, cada uno va a lo suyo... ...cosa que es lógica en los alcaldes, pero... ...en los temas estratégicos, como planteó el alcalde... de la, el tercer carril de la autopista, las conexiones ferroviarias... ...pues desde de luego debe existir una sintonía total... ...lo que pasa es que, que no, en la realidad vemos que no va por ahí... ...de hecho Alicante... Habla con el Consejo para ampliar el tram, pero solo piensan ampliarlo hasta el aeropuerto. Quiere decir que no es que plantea la plantea el Consejo diciendo «vamos hasta el aeropuerto y seguimos al parque empresarial» y después ha dicho no, «no, Su proyecto es que vaya desde la planada de donde esté, o de la estación de Renfe, hasta el aeropuerto. Eh, es decir, por eso sigue siendo la, la postura. Entonces, yo no creo que vayamos a obtener muchos resultados conjuntos de esto, si no es que la Administración, como el Consejo, que es de la Administración que puede unir a ambos, o incluso la Diputación, aunque la Diputación pues ya sabemos hacia dónde se escora. ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que haber una, un organismo que o, que une esos, esas peticiones y las, las ponga en común. ¿no? Eh, Pedro. Sí, no, no, va, vamos a ver. Eh, ya que hemos entrado en temas de infraestructura, me va a permitir una licencia. ¿Todavía no hay señalización de la estación AVEA? Elche, en ningún tramo, salvo cuando llegas y ya te topas con la, con la con el edificio, hay un cartel. Perdóname la perdóname la licencia, pero es que o sea, me que acabo de acordar que he tenido que ir a, a la a estación la de ave la otra noche si sí, poco aparezco en, en por Albatera, en lugar o sea, de tal. Que bueno, no existe, sigue sin existir en la, en la señalización. La, la señalización, que es lo más barato, está hecho la estación, que es lo más caro, pasan dos trenes al día, vamos, ya pasarán más. <risas> pero lo que está claro es que lo más barato no está hecho. Vale, dicho esto ya me he desahogado. Ahora me voy a desahogar con lo que con lo que viene de lo que viene detrás. Los alcaldes son los hermanos pobres y convidados a un proyecto de infraestructuras tan importante como el que se merece esta zona de, de, del, del Levante español o del sur de la Comunidad Valenciana. Pero no nos volvamos locos, vamos a ver el tran el tran tracatrán. <risa> ¿Qué tran ni qué ocho cuartos? Si tenemos un tren de cercanías que une el centro de la ciudad de Elche con el centro de la ciudad de Alicante y que está dejado de la mano de Dios y que no tiene una parada en el aeropuerto para ir y para venir, o sea y, y, que es lo que debería de tener. Y lo peor que tarda creo que una hora. Sí, o y casi está, está una hecha hora. la infraestructura. Si no nos volvamos locos, no vamos a crear unos nuevos carriles de tran, que vengan a Elche, pero qué narices, sí. si está hecho el cercanías que nos une en los centros de las ciudades, y luego une Murcia también, que ese también es otro foco de, de, de, de atracción, otro polo de atracción que podría ser importante para Los alcaldes, pues bien, está bien que se reúnan que se digan, mirándose de reojo, como seguramente se miran, que hay que que hay que hay hacer cosas en común y hay que reivindicarles y tal, pero aquí se trata del Estado español y de la comunidad valenciana, los que tienen competencia y tienen presupuestos para mejorar todo esto. Y voy a decir otra cosa. En el año 1993, un empresario visionario de, de Elche, PPOR, creó el Club de Inversores. Uh -huh. Y se publicó un mamotreto que yo conservo, que muchos habrán tirado al contenedor de papel, se llama el Triángulo Elche-Alicante-Santapola. O Alicante-Elche-Santapola, me da igual. Pues mira, esta mañana me lo he estado ojeando. Y no hay que volverse locos si es que si es que hay eh, ahí está puesto lo que es la conurbación de todo este territorio no hay que ir a ambientarse tranes ni tronos hay que eh, tener sentido común algo se ha hecho ¿eh? o sea porque vamos a ver en el 95 llegó zaplana hizo terraítica ya sabemos eso de dónde uh -huh. y luego la ciudad de la luz ya sabemos dónde condujo pero por esta parte más seria el alcalde diego Macías hizo un parque eh, empresarial como en, en primer inicio Luego vino la vía Parque. Ahora Ábalos, al cabo de ya muchos años, ha terminado los nuevos accesos al aeropuerto eh, Alicante-Elche-Miguel Hernández, uh -huh. que ya, ya les tocaba, ¿no? Uh -huh. Algunas cosas se han hecho, pero es que todo está ahí reflejado. En ese estudio que se hizo por ese taller de ideas que, que estuvieron investigando con un método bastante exhaustivo de, de la población, del territorio, de la industria, de de las infraestructuras, puerto, aeropuerto, industria, industria turismo... O sea, todo todo está ahí resumido. No hay que volverse y, loco pues ni cierto, inventarse cosas. Eh, ¿Había un palacio de congresos o dos en el triángulo? No, no, ahí estaba IFA, que era el... el IFA. IFA eh, era el, el, el... Que sigue sin desarrollarse. Que sigue sin desarrollarse. El entorno ferial. Y precisamente hoy a las 6 de la tarde el alcalde ha convocado, y con esto ya terminamos, nos queda 3 minutos, Gaspar... ...ha convocado el Consejo Social... ...por fin lo ha convocado para... Eh, ...pues tienen hoy que decidir... ...no sé si... ...y eso es lo que os pregunto... ...¿consideráis que saldrá hoy de esa reunión... ...una ubicación del consenso... Eh, ...para el Palacio de Congresos de Ilche... ...Gaspar... ...a ver, el, el Consejo Social... ...no es un órgano decisorio... ...es un órgano... ...digamos que emite... ...pomite... Pues, ...se, se manifiestan un poco las posturas... ...desde los diversos integrantes... En sesiones en las que poco menos que cada uno tiene un turno de intervención y ya está porque el que habla ahí son los responsables municipales, ¿no? Hoy se supone que se presenta el proyecto, se va a aplicar el proyecto, el proyecto, perdón, el estudio que realizó la la, UMH, la petición de, de Elco y de HEPSA, y entonces se va a explicar exactamente qué es lo que se propone. Supongo que habrá intervenciones no sé qué, no sé cuántos cada uno dirá lo que le parezca y bueno y, y el alcalde pues tomará la decisión. Me da la sensación de que ya ha reculado bastante en su propuesta de Highton, por sus declaraciones últimamente. Por, después del estudio yo creo que también eh, estará aliviado un poco porque mantener esa presión ahí cuando eh, nadie la apoyaba, digamos nadie a nivel de empresarial y demás, pues se va a sentir aliviado de abrir otras opciones. Eh, hay opciones que se barajan como más, en fin, se tienen cuenta con apoyos como son el entorno de la universidad, incluso algunos la apuntan el, directamente al parking sur, enfrente de la estación de autobuses donde se montan las barracas municipales, que es un entorno rodeado del palmeral cercano y que no, tiene, que no tiene ahí unas vinculaciones, en fin, con, otros, con organismos como e-commerce, informer y demás Y entonces está, pues bueno, pero que al final la decisión será del alcalde y del equipo de gobierno. No creo que aquí, no creo que se avance mucho, sobre todo que tendrá luego que reunirse con Mazón ya para concretar aspectos. Es decir, que bueno, se avanzará un poco en ese tema, pero al final será una decisión política estratégica la que tenga que adaptar el alcalde y el equipo de gobierno, Eh, no, no lo recuerdo el, el, La ubicación que has apuntado Gaspar, ¿está en el estudio de la UMH? No, la, es no curioso no, no, no. Es, que, es que creo que es la es mejor curioso, no, pero Es curioso Porque los que nos hemos leído el tocho De no sé cuántas Páginas, 100 páginas algo así Vemos que hay tres o cuatro intervenciones En la ronda esa que se hicieron de la universidad Hay tres o cuatro intervenciones eh, Que si, además se destacan Bastante grandes porque ...porque ocupan mucho espacio... Eh, ...que se, que se que dicen que el, el lugar ideal... ...es el aparcamiento de la universidad... ...porque eh, la universidad tiene mucha conexión... ...con los congresos que se hacen aquí en Elche y tal... ¿no? ...y entonces, pero luego no se recogen... ...las propuestas que se votan... En, la, ...en las cinco o seis propuestas esas que salen... ...por orden, el parque municipal... ...ampliación, etcétera... ...esas de los terrenos de la UMH... ...no se recogen, curiosamente... ...y entonces parece ser porque es porque... Un informe hecho por la universidad no <risa> quería poner ahí, digamos, a puntuación el emplazamiento en la propia universidad. Eso es paradójico. ¿no? Eh, bueno, estudiante. puede tener su razón de ser. Yo. Puede tener que ese aparcamiento sea destinado el rector. A lo mejor, bueno, se le entrevistó la última vez al rector aquí dijo que sí, que él está dispuesto a ofrecer los terrenos de la del campus de Elche para ese, ese auditorio o ese palacio de congresos. Yo, eh, te perdona la inmodestia, pero en un debate aquí en esta casa, en TELEL, cuando me preguntó tu compañero... Daniel. Daniel, que sobre que mi opinión me merecía el, el, el, el informe de la Universidad de López, dije, que están tontos. Si es que yo hago ese informe y yo digo, eh, aquí, aquí, ¿por qué? Porque aquí sitio sí, porque hay una afectación al palmeral, porque aquí tenemos un halo académico que eso siempre da un cierto prestigio a, a un tal... Y, y luego la universidad mismo o sea celebra muchos congresos, con congresos sí, sí. De, de, de, de mayores o menores pero pero ahí ahí están yo y fue el rector precisamente el que el que a la vista del desacuerdo eh, hizo la, la propuesta de que fuera en, en su campus yo creo que sido mejor un comité de expertos diciendo aquí en la universidad que no el propio rector que parece que es el amo de, de la llave no Entonces, bueno, es una yo creo que es una idea a tener en cuenta. Yo también he señalado que, que si no se puede pues, ampliar Bueno, el rector es el amo de la llave de, de los campos. Sí, sí, es él. ¿Es él? sí. Me sí. ese. Ha, ha habido casos que se han demostrado que, claro, la no ni... Asamblea ha <risa> habido presidencialista. Pero ya me dijeron a mí que eh, no se podía ampliar el que tenemos, no sé. Yo sigo viendo que hay espacio que podía dignificarse la zona, pero me dijo creo que el propio alcalde sí, un día. Que... Razones jurídicas, razones jurídicas entrevistamos a los familiares, bueno, a los abogados que llevaron el caso de Puerta la Morera y, bueno, y pues, hay sentencia que se tienen que ejecutar, en fin, que bien, sí que habría problemas jurídicos. Vale, pues entonces lo que haremos será hacer uno nuevo, si es en la universidad, donde diga el Consejo Social o diga el alcalde o diga el presidente de la diputación o diga... tal la... Entonces tenemos que ver qué hacemos con el que tenemos ahí en porta de la morena ¿no? porque eso se tendrá que transformar en otra cosa eso tendrá que ser ya no dos centros de congresos a la vez y tan cercanos, pues, no le veo, no le veo sentido habrá que buscar una un uso diferente a, al que tenemos aunque yo cuando he dicho que dice el libro de tal iffa es que y yo creo que hay la transformación de que aparte de ser un recinto frial tuviese un espacio congresual Yo no lo veo tan caro como era construir dos centros, uno en Alicante y otro en H. Pues no hay tiempo para más. Nos pasamos tres minutos y tenemos ahora a los representantes de Jovenpa, que estuvieron en esa jornada empresarial ayer en el aeropuerto, que hablar precisamente de uno de los temas que hemos analizado con periodistas o pues, están eh, con una dilatada trayectoria profesional como Pedro Soriano. Gracias, Pedro. Un placer. Y como Gaspar Maciá. Gracias Gaspar. Nos volvemos a ver eh, antes bueno, de irnos de vacaciones. Hasta luego. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima eh, a Gaspar y a Pedro. Y nos quedamos con... Vamos a quedarnos con música. Eh, la música de rafaela Acarra. Y con el hashtag que nos ha puesto eh, Gaspar Maciá en esto del eje alicante elche Con lo de Ni contigo, ni sin ti. Me muero cuando estoy sin ti, contigo yo no sé vivir, sin ti no encuentro mi camino y contigo me perdí. Sin ti no tengo solución, me vuelvo loca sin tu amor, contigo no lo tengo claro porque pierdo la razón. Y así, y así, no puedo ni vivir contigo ni sin ti. Y así, y así, es el primer instante en que te tenido Son los celos un castigo Que atormenta mis sentidos Cuando tú no estás conmigo No sé, no sé, no sé Qué puedo hacer Cuando estoy entre tus brazos Mientras sí estarás pensando Qué otra cosa estás pensando No sé, no sé, no sé Qué es lo que haré Y así Y así no puedo ni vivir contigo ni sin ti. Y así, y así, desde el primer instante en que te vi. Si te acercas me das miedo, si te alejas del deseo, y si te miro no te veo. No sé, no sé, no sé qué puedo hacer. porque tú me desesperas? porque nunca me consuelas? porque solo te aprovechas? ¿Por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 ni sentir y así y así desde el primer instant que te vi son los dedos un castigo que atoren mis vestidos cuando tú no estás conmigo no, sé, no sé no sé qué puedo hacer cuando estoy entre los brazos vient si estarás pensando yo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 Comercial persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La glorieta con Rosemary Alonso. Pasan 8 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Chile enche. El programa La Glorieta comenzó a las 9 de la mañana y lo hizo con la tertulia de los periodistas con Gaspar Macía y Pedro Soriano para analizar toda la actualidad local. ...que pasa evidentemente por ese Consejo de Ministros de ayer... ...que aprobó el primer recorte del trasvase Tajo Segura... ...ese plan Convivín que presentó ayer la vicepresidenta... ...de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra... ...la comparecencia de la consellera de Sanidad en Les Corts... ...para defender su gestión sanitaria eh, para combatir esta pandemia... ...o la convocatoria esta misma tarde a las seis... ...del Consejo Social para decidir qué ubicación... la ...es la mejor para eh, construir el Palacio de Congresos... ...o esa jornada convocada por la Unión Empresarial... ...de la provincia ayer en el aeropuerto... ...con el fin de acercar a las dos ciudades más importantes... ...Alicante y Elche... ...para reactivar la economía de esta provincia... ...son asuntos que hemos abordado en la primera hora... ...y que seguiremos abordando... ...en las entrevistas de esta segunda hora... ...vamos eh, con eh, hablar de Jovenpa... ...la Asociación de Jóvenes Empresarios... ...de la provincia de Alicante... ...porque la pasada semana... ...eligió al presidente de la Federación... ...cargo que ocupa Hugo Quintanilla... ...empresario e ingeniero agrónomo... ...quien ha estado al frente precisamente... ...de la Asociación Comarcal Alicantina... ...en los dos últimos años... Hoy contamos con él para hablar de los retos que se plantea como presidente de la Federación y lo saludamos, Hugo Quintanilla, muy buenos días y enhorabuena por su elección. Hola, hola buenos días, muchas gracias. Y junto a él también tenemos al eh, presidente de Jovenpa Elche y Comarca, al joven Adrián Antón. Muy buenos días, Adrián. Hola, buenos días a todos y a todas. Acércate más al micrófono. Buenos días a todos y a todas. Bien, ahora se te oye mejor. Bien, pues eh, lo dicho, son muchos asuntos que queremos abordar, pero empezamos precisamente hablando de, de Jovenpa. Eh, Hugo Quintanilla, usted es el nuevo presidente. Jovenpa lleva ya muchos años asentada en la provincia. ¿Cuál es el objetivo de esta federación, Hugo? Sí, nada, muchas gracias por la entrevista joven eh, Jovenpa, bueno, eh, su principal eh, objetivo es eh, que sea el encuentro del talento empresarial pues de toda la provincia de Alicante. Entonces, que sea, digamos, su punto acogida de todos estos jóvenes empresarios que tenemos una idea inicial y queremos desarrollarla. Y para eso eh, existe nuestra asociación desde hace de más de 30 años, en el cual el, el eje, los ejes básicos son, pues, y eh, desarrollar e eh, incentivar todo el talento empresarial eh, fomentar eh, el conocimiento networking entre todos los asociados ayudar a presentar pues todos los plan de negocio de tu idea eh, ayudas posibles y eh, bueno y estar de la mano digamos del asociado desde que inicia de actividad hasta que va desarrollando. Usted acaba de asumir el cargo de presidente de la federación y ¿qué prioridades son las que se marca como presidente de esta federación en un año en el que todavía estamos saliendo de esta pandemia? Claro, el objetivo principal, bueno, los objetivos principales es crecer en números asociados, ya somos cerca de 600 en las siete federación se divide en siete comarcales, eh, una comarcal es Alicante, otra... Eh, Elche, Marina alta Marina Baisa, Alcoyá, Vinalopó y Vega Baja. Eh, lo que intentamos un poco es que haya más participación del asociado, que conozcan todas las actividades que hacemos, porque bueno aquí estamos pues para, para ayudarlos en su viaje empresarial y bueno escuchar y mejorar todos los canales de comunicación. Eh, esos son principalmente los, los objetivos que tenemos. ¿Son vuestras prioridades? ¿Y cuáles son los retos en un año en el que están ustedes escuchando que vienen fondos europeos precisamente para reforzar eh, la actividad económica? En nuestro caso, eh, estos fondos, eh, lo que esperamos y, y reivindicamos un poco es que vayan dirigidos a las, a los pequeños empresarios, autónomos, cines, que, que realmente son el tejido empresarial de la provincia. Porque realmente esos fondos, los Next Generation, todavía no se saben cómo se van a repartir. Llevamos meses escuchando al respecto, pero está todavía en el aire. Supongo que la jornada de ayer en el aeropuerto sería la primera en la que usted compareció o participó como oyente, como presidente no de la federación. ¿Estuvo ayer en el aeropuerto? ¿En el, esa ayer no, no podía asistir estuvo mi compañero Adrián Antón, que siente de Joventalcha, fue pues justamente me, me encuentro fuera de Alicante. Ajá. Y eh, bueno, sí que he visto los resúmenes de prensa, todo lo que se ha hablado uh -huh. y bueno, eh, pues le pregunto Hugo, antes de preguntarle a Adrián, usted qué espera de, de esa de, de esos compromisos y de esas reivindicaciones que escuchó o que han visto reflejada en prensa por parte de los dos alcaldes de Elche y Alicante. Bueno, a mí me gustaría que hubiera una alianza como se explicaba antes de piensa entre las la sociedades más importantes de la provincia no puede no podemos mirar cada ciudad hacia un lado distinto y debemos estar unidos porque juntos como decían eh, sumamos y no podemos digamos cada la ciudad eh, mirar hacia su lado porque el más tarde o más temprano bueno si ya no están unidas lo vamos a estar Y tenemos justamente en el centro de las dos ciudades el aeropuerto, que es el quinto aeropuerto más importante de España. Y bueno, hay que desarrollar toda la movilidad para que las dos ciudades estén más comunicadas. Os lo habréis preguntado muchas veces, ¿por qué algo tan sencillo como que Elche y Alicante deben ir juntas en, en su futuro, en el diseño de su futuro, no lo han hecho durante todo, todo este tiempo? Eh, hay mucho que hablar de ello. Uh. sí sí eh, a, eh, así es la jornada de ayer es un punto de reflexión al respecto porque bueno hay muchas cosas que mejorar y si bueno la comunicación ahora entre los alcaldías es, es buena y positiva eh, tenemos que seguir avanzando uh -huh. porque se vienen muchos retos por encima también el corredor mediterráneo y bueno muchas cosas que es, si trabajamos juntos siempre va vamos a sumar. Adrián, Adrián Antón, ¿qué preocupa de precisamente los proyectos como el corredor mediterráneo, las conexiones del aeropuerto, eh, la modernización del tren de cercanías, algo que venimos oyendo y que ustedes lo necesitan, ¿no? o el desarrollo del entorno ferial de IFA se necesita para fortalecer esta provincia, para fortalecer el tejido de las pymes, Adrián? Totalmente, o sea, eh, si no tenemos un buen aeropuerto, una ampliación o una sinergia total entre Alicante y Elche o incluso a nivel provincial, eh, no vamos a lograr los objetivos, incluso ayer se comentaba 15 millones de pasajeros normalmente anualmente llegan del aeropuerto, prácticamente han llegado a cero o prácticamente a cero, o sea, 15 millones de visitantes no solo vacacionales sino de negocios que se hospedan en los hoteles, que se hospedan que comen a los restaurantes y sobre todo que traen negocio y sinergia. O sea, son empresas tractoras que se han parado prácticamente y necesitamos alianzas estratégicas y sobre todo sumar tanto no solo Eche, Alicante, los municipios pequeños, Santa Pola, Crevillente, toda la provincia tenemos que ir a una para que Alicante sea un referente no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial. Y, y tenemos el talento, las personas y sobre todo los emprendedores y emprendedoras que son unos valientes, porque hay que decirlo, que se juegan su patrimonio y que suman riqueza a la, a la ciudad y a la provincia. Les preocupa porque en esa jornada, evidentemente, se hablaron de reivindicaciones. Eh, les preocupa lo que está ocurriendo con los palacios de Congreso, que haya dos, eh, uno en el puerto y otro en Elche, que en que todavía no haya un consenso sobre dónde emplazar el centro de congresos, Adrián? Pues esta tarde tenemos la reunión que somos invitados también para reunirnos y sentarnos y sobre todo lo que queremos lograr es el consenso. Gracias al consenso vamos a sumar y no solo sumar multiplicar y gracias a eso van a llegar más empresas, más empleo empleo de mayor calidad y sobre todo que se quede el dinero en la provincia o sea, a nosotros nos parece muy bien que haya a nivel nacional, diferentes ferias, pero nosotros tenemos que atraer a esas empresas y a esas inversiones. Y con el consenso lo vamos a lograr. Hugo Quintanilla, elche y Alicante deben competir eh, y, pero desde la unidad? Sí, exacto. Como contábamos, tanto África como yo, eh, sí, eh, debemos estar juntos para poder competir. No, no a nivel dos ciudades, sino a nivel provincial y para, digamos, eh, poder multiplicar todas las sinergias. De nada sirve que una ciudad mide para un lado y la otra para otro y cada una haga su guerra por individual. Debemos eh, estar más unidos. Claro. Eh, ¿A joven para qué infraestructura es la que le preocupa más que no llegue o que se retrase, que se demore? Mm, pues, El corredor eh, mediterráneo, eh, sí, las conexiones entonces. del aeropuerto… Pues nos preocupan varias eh, las conexiones de aeropuerto es una de ellas y también el correo mediterráneo pero bueno correrro mediterráneo tenemos claro que, que es, es algo a medio plazo no claro. nos no espera a muy corto plazo y qué posición adoptan ustedes frente al tema del agua de lo que está ocurriendo con el recorte del trasvase pues bueno eh, eh, nos suponemos eh, totalmente al recorte del trasvase que ya está que ya está en marcha desde el gobierno. Y eh, bueno, el gobierno autonómico dice que va a hacer algunas alegaciones, pero no se va a conseguir nada porque muchos de estos eh, el recorte se ha basado en ciertos estudios de caudales ecológicos, yo creo que es un tema que me eh me bastante porque como has comentado soy ingeniero hidráulico. ¿no? Sí, por eso le he eh... preguntado a usted, no Adrián. <ríe> sí, el estudio se basa han decidido recortar debido a unos caudales ecológicos, que son los caudales mínimos que debe tener el Tajo Segura para, bueno, para que se desarrolle todo el sistema ecológico, etcétera, en el cual es los resultados son erróneos, no están bien, o sea, nos quieren recortar el agua por cosas totalmente erróneas y sin ningún fundamento ni científico ni ecológico. Entonces, eh, al sur de la provincia de Alicante va a ser un desastre debido a estos recortes porque el agua desalada es seis veces más cara que el agua de que viene del gas base y van a ser no van a ser rentables muchas explotaciones de nuestra provincia cuando usted escucha a la ministra decir que se va a reducir el coste energético con plantas solares eh, que qué piensa que hoy en día se os envía que okay. eh, sí que es una energía cada vez más limpia más, cada vez más eficiente pero con una amortización muy a largo plazo, a 15-20 años. no La provincia no puede esperar 15-20 años a, eh, a que sea rentable su agricultura. Necesitamos una solución ya. ¿Y cómo, eh, Jovenpa, ante este asunto, eh, va a estar al lado de los regantes, va a estar en las movilizaciones? ¿Qué tienen pensado hacer, Hugo, usted como presidente? Bueno, realmente yo acabo de formularme <risa> con el nuevo presidente. Es un tema que no, que no hemos tratado, pero uh -huh. bueno, por mi profesión eh, la idea sí, claro, es apoyar a todos los agricultores y empresarios del sector agroalimentario con el tema del trasvase. Adrián, eh, se lo he preguntado a Hugo por su, alcalde por eh, precisamente, sus conocimientos técnicos, pero usted estuvo ayer en el foro, empresarial en el aeropuerto, y usted escuchó a los representantes políticos, a los alcaldes, hablar de que el trasvase es irrenunciable. Totalmente. es Da igual el partido político, da igual. O sea, hay una unidad clara y directa de todas las asociaciones, de todos los partidos políticos, que sin agua, la comarca, la provincia, no, no puede prosperar. Pues eh, estos son los temas, las reivindicaciones, los objetivos, las prioridades. Ahora hablemos de la situación y nos interesa, Adrián, la situación en Elche. Usted es el presidente joven para Elche. Eh, ¿Cómo está el talento empresarial de nuestros jóvenes en estos años de pandemia? Sin duda, esta situación ha creado auténticas situaciones desfavorables. Sabemos que la situación ha sido muy compleja, inesperada. O sea, ¿quién nos iba a decir hace dos años que iba a venir un virus mundial y que nos iba a paralizar totalmente la actividad o incluso destruir? De todas maneras, somos optimistas. O sea, la situación, tanto en la asociación como en el despacho que represento, estamos viendo que empresas que poco a poco están mejorando, están contratando personal, incluso he hablado con varias empresas de selección de talento y les están incrementando la selección y, y están aumentando la facturación. O sea, sabemos que hay ciertos sectores que han sido especialmente castigados, hostelería, restauración, hostelería, academias, ha sido un auténtico drama, la verdad que ha sido una situación muy muy muy compleja, sobre todo por las situaciones cambiantes legales, que de un día para otro te dicen en el aforo un 30%, después un 50%, Después hacer ERTE, ERES, bueno, no quiero meterme por aquí, podríamos estar todo el día hablando claro, de la no situación podemos. económica, y la, pero entendemos que la situación es optimista, vamos a ser realistas también. Uh -huh pero sí que hay que tirar para adelante y sobre todo el emprendedor lo sabemos que la situación, sabemos que los primeros años son complicadas, uh -huh. después más complicadas después Claro, es... o sea que estás notando una recuperación en el tejido eh, empresarial local Hugo, ¿también esa recuperación la están ustedes notando en la provincia? Sí eh, pensamos que lo peor, digamos de la crisis sanitaria a nivel económico ha pasado y Empezando ya desde este año hemos notado cierta mejoría. Algunos sectores siguen estando dañados por uh -huh. las restricciones que se van produciendo, pero somos no súper optimistas, digamos, pero vamos viendo, digamos, vale. un poco la salida. Han comentado que una de las actividades, de las muchas actividades que realizan, son la formación. Eh, bien eh, ¿Qué tipo de formación es la que ofrecen a los empresarios, a los jóvenes empresarios? Eh, ¿Cuáles son los oficios emergentes, Adrián? Normalmente lo que hacemos es formar a la persona que tiene una idea, sobre todo hacer un business plan, que es saber, sobre todo para la viabilidad. Está bien una persona que tiene una idea de negocio, pero tiene que ser viable. Sobre todo porque realmente si un negocio no es viable, no genera riqueza. Y por lo tanto, realmente para un emprendedor que tenga deudas directamente, preferimos ser realistas y sobre todo formarlo. Yeah. ese es un tipo de formaciones después en el centro de desarrollo empresarial hacemos diferentes yeah. con ayuntamiento de hecho hacemos diferentes eh, formaciones de sí, curso, sí, cursos especializados desde comunicación marketing digital eh, bueno ahora recientemente incluso hicimos un curso de yoga porque tenemos la situación eh, ahora mismo de egos sí. psicosociales se llama meditación para nosotros es algo clave incluso ayer bueno una gimnasta a nivel mundial se tuvo que retirar por sí. la presión que, que tuvo o sea sabemos que la situación va a ser más que pandémica, va a ser más psicológica o riesgos psicosociales, va a haber situaciones complicadas. Eh, claro, están en rodo. ¿Y qué negocios son en estos momentos los más viables? lo más viables ahora mismo es el sector tecnológico, la verdad que ahora mismo ha sido y el, el sector sanitario. Yo lo digo especialmente por los clientes que, que tengo. Uh -huh. Y Hugo, usted también coincide con Adrián. Eh, ¿Los negocios más viables en estos momentos en la provincia cuáles están siendo? Sí, bueno, esto es pues todo relacionado con el tema sanitario, claro, debido a la pandemia han tenido ya funcionan bien, han tenido un auge y todo el, el tema tecnológico está funcionando muy bien. La verdad que en Alicante tenemos unos clases tecnológicos eh, que cada sistema de desarrollo no... ...más y están teniendo ya cierta importancia a nivel España. Bien, ustedes están diciendo que se está despegando... ...que se está notando la recuperación... ...que los negocios viables de tecnologías sanitarios... ...son estos en estos momentos... ...pero ¿cuándo piensan ustedes que podemos revertir... ...la situación del mercado laboral? Porque es otra, hay mucha precariedad en, el, en los empleos... ...esto también ustedes supongo que será una de las preocupaciones... ...Adrián... Sí, totalmente. Ahora mismo la situación laboral es, sobre todo para los jóvenes, lo menos de 30 años, la verdad que es un auténtico drama. No recuerdo ahora mismo los datos a nivel España, pero estamos en la cabeza de paro juvenil. Y la verdad que es un auténtico drama cuando viene gente a, a hacer prácticas, a hablar con los clientes, a hablar... Diciendo es que nadie incluso no es, no es viable, o sea sobre todo por el tema de los seguros sociales. Empezamos a sacar los seguros sociales y es un incremento salarial impresionante. Los impuestos indirectos, ahora mismo montar un negocio entre todos los gastos que tiene. Por eso es importante hacer un business plan antes de contratar incluso una persona. Tema de autónomos, aunque existe la taifa plana al final son los 280 y tantos euros que hay que pagar mensualmente, mala asesoría, malos seguros, mal... realmente ahora mismo es complicado y por eso decía que la gente son unos valientes y unas valientes de montar un negocio, sobre todo hay que ser coherentes con el business plan que, que hay que tener. Pues todo el dinero que estamos gastando en pandemia supongo que habrá que hacer frente a él con una subida de impuestos, esto ya lo han anunciado, es lo que temen, que eh, en 2022 sea aún más difícil poner en marcha un negocio por los impuestos. Sin duda hay que recaudar, sabemos que al final esto es un ingreso menos gastos, o sea, sabemos que, que hay una deuda pública eh, asombrosa, creo que es histórica también y hay que recaudar, entendemos que no solo las pequeñas y medianas empresas tienen que aportar, o sea, yo hablo con con asociados que no tenemos ningún inconveniente de aportar y es un sistema garantista, o sea hay que aportar, eh, pagar todos los impuestos correspondientes, todos los salarios correspondientes pero realmente tiene que ser eh, equitativo, o sea, entendemos que hay empresas, grandes empresas que tienen más margen o puede haber eh, más margen de, de ingresos o de pagos. Pues eh, no tenemos más tiempo, tenemos que poner el punto final eh, les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, Hugo Quintan Quintanilla, muchas gracias Por gracias participar como presidente de la Federación de Joventpa y Adrián Antón también gracias por participar como presidente de Joventpa El Chico Marca. No, muchas gracias. 101.4 Tele Elch Radio Marca.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 Tots els que vulguis. Filtres de cigarret? Ni un like. Bore peixos bussejant de pulmó? Of course que sí. Ficar-te fum als pulmons? Doncs millor que no. A ells ho tenim molt clar. Sense fum, our platges are more much fun. Per això, totes les nostres platges han estat declarades platges sense fum. I ben happy que estem. Col·labora i respirem all together. Ajuntament d'ells.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan dos minutos de las diez y media y antes de repasar la actualidad en este día vamos con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol tiene hoy su tercer partido amistoso de pretemporada. Será contra el Tenerife, equipo de la segunda división, pero se ha cambiado el horario y el lugar. Eh, no será en el Pinatar Arena a las 9, sino que será a las 7 de la tarde en la finca de Algorfa, además a puerta cerrada, sin que incluso los medios de comunicación eh, puedan estar. Eh, la situación eh, pandémica no mejora y ello hace que el club eh, tome sus precauciones. Será el tercer partido de pretemporada el sábado. El Elche jugará en Mar Menor, si no hay cambios de última hora, contra el Alavés de Primera División y cerrará el cupo de partidos de pretemporada en el Festa de Elche. ...el sábado 7 de agosto contra el Levante también de Primera División. Pero lo cierto es que se le empieza a echar el tiempo encima al conjunto blanquiverde... ...que a falta de 20 días para el estreno liguero contra el Atleti Club de Bilbao... ...el lunes 16 de agosto a las 10 de la noche, sigue con una plantilla a medio hacer. En estos momentos Fran Escrivá cuenta con 17 futbolistas. Manu Justo y Luismi no entran en los planes del técnico valenciano... ...y el club les está buscando una salida. Eh, reconoció el director deportivo Nico Rodríguez que ahora mismo están más centrados en la llegada de nuevos refuerzos que en buscar salidas y es que el Elche necesitaría al menos siete u ocho jugadores, eh, tres laterales, tres centrocampistas, un media punta y un delantero para terminar de perfilar una plantilla que como digo todavía está a medio hacer. El director deportivo reconocía que no hay ningún problema que lo que buscan es un salto de calidad y esa exigencia les está llevando a ir más lentos de lo previsto. Nico rodríguez no problema no no existe eh, yo creo que es el nivel de exigencia al final lo que queremos es eh, como no nos cansamos de bueno voy a ser repetitivo trae de, de ser cada día mejores en ese en ese afán de, de seguir siendoéndolo de, de, de mejorar y bueno la búsqueda de, de opciones que, que nos den ese salto de calidad un salto de calidad que en teoría lo deben dar el portero Kiko Casilla y los defensas eh, eh, recién firmados, Enzo, Rocco y Pedro Vigas, pero falta lo más importante, los hombres de calidad de medio campo hacia adelante. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y damos paso ahora al hombre del tiempo. El tiempo, en tele en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Malban día, estamos en plena canícula del verano y siguen los cambios bruscos de tiempo. La corriente en chorro presenta muchas ondulaciones propias del otoño y es que para jueves viernes se dispararán las temperaturas. A partir del sábado llegará una baguada de aire frío en altura que va a provocar el desplome de las mismas. La inestabilidad atmosférica y las precipitaciones De momento continúa la estabilidad atmosférica Hemos tenido una noche con cielos prácticamente despejados Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad han rondado En la estación meteorológica de Telaex los 21 grados En el sur del Candael se hemos alcanzado los 20 grados 19 en Ferriol, en Santa Pola La temperatura no bajaba de los 23 grados Para hoy predominio cielos despejados Viento en calma primeras horas conforme vaya avanzando la mañana mañana viento flojo de componente este a primeras horas de la tarde será puntualmente moderado con rachas que podrían superar los 30 kilómetros por hora. Eh, temperaturas similares a las de ayer máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 29 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 30-31 grados. Temperaturas bajas para la época del año en la que nos encontramos. Mañana jueves más de lo mismo. Ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad. Con el avance de la masa de aire cálido comenzarán a subir las temperaturas máximas en torno a los 31 grados. El viernes con la cresta de aire sahariano el día de más calor con temperaturas que podrían superar los 33 grados y a partir del sábado llegará una vaguada de aire frío en altura abundante nubosidad descenso las temperaturas, el sábado no pasaremos de los 30 a 31 grados el domingo ya estará con nosotros la masa de aire polar marítimo abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota de temperaturas que para el domingo no pasará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 Volvo XC40 con detección de ciclistas, el coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es Te esperamos en ankara Motor, Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Y terminamos la ronda de noticias con Salvador Campello. Salva, muy buenos días, ¿cómo estás hoy después de la vacuna? <risa> Hola, muy buenos días. Bueno, bien, como toda la gente que se pone la vacuna, la mayoría de gente con los efectos normales, de que el brazo duele un poquito, pero con la responsabilidad de saber que eh, entre todos pues vamos a conseguir frenar eh, este virus y poco a poco ir consiguiendo la inmunidad de grupo. De momento, los hospitales de Elche siguen conteniendo los ingresos. Siguen conteniendo los ingresos, aunque es verdad que ha habido dos personas que han ingresado más en el hospital Vinalopó. Eh, ahora mismo hay siete personas en planta y una en la UCI, en ese Hospital. La buena noticia la tenemos en el general que saben que también la cobertura Santa Pola, que es una de las poblaciones que está peor de la provincia de Alicante, allí ha bajado el número de ingresados, una persona concretamente ha sido dada de alta. Con lo cual, en el balance, dos que entran en el, en el Vinalopó y uno que sale del general, uh -huh. hace que aumente respecto al total que hay en Elche, una persona respecto a ayer. Así que, bueno, en este momento... Tenemos, seguimos siendo tres personas en las ucis y 17 en planta, como decimos, una menos en el general y dos más en el vinagroco. Y esta jornada de miércoles, lo más importante lo tenemos a las 6 de la tarde, el Consejo Social. Obviamente porque ahí es donde el alcalde va a pedir opinión, opinión que no es vinculante a todos los entes sociales de la ciudad, entre ellos a los empresarios. Se ha invitado a Cedelco, que no forma parte de ese Consejo Social y se le ha invitado para que explique ese informe que pagó Cedelco, con dinero de la Diputación, a la Universidad Miguel Hernández para elegir cuál sería la mejor ubicación para el Palacio de Congresos. Ya avisó, el alcalde adelantó en ese programa que hicimos en Teleelse desde el Escorchador, del alcalde responde que en este mes de julio se convocaría ese Consejo Social, ha esperado a la última semana, a hoy, día 28, para reunir a todos los entes sociales y allí preguntarles cuál sería la mejor ubicación, hablar de ese informe y que el profesor de la Universidad Miguel Hernández, que hizo... Esa baremación de los mejores lugares, poniendo en primer puesto al parque municipal y al, en segundo la ampliación de el actual centro de congresos, explique los motivos de por qué esas ubicaciones y, entre todos, pues intentar aclarar o darle al alcalde la mayor número de opiniones y que se pueda decidir y a decirle a la diputación dónde queremos ese palacio congresual para que en septiembre se pueda empezar. Cabe destacar también, por otro lado, que hoy tendremos eh, reacciones a las palabras de Mónica Oltra de ayer, en las que por un lado presentó ese plan Convivir, ese plan de infraestructuras de servicios de la Comunidad Valenciana, que a él se le, ocupa, le corresponde un centro ocupacional así como un centro de día más y un centro para mm, menores eh, con diversidad funcional. Y además, por otro lado, ayer por la tarde se reunió la vicepresidenta, con la Asociación de Familiares y de Residentes en los eh, Centros de Mayores, concretamente para hablar, entre otros, de las deficiencias del geriátrico de Altavix. Pues precisamente, Salva, tenemos a Esther Pascual al teléfono para hablar de eh, esa reunión. Eh, Esther Pascual, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Esther, al final hubo reunión con la eh, vicepresidenta, con la consejera de Políticas Inclusivas. Sí, hubo reunión, nos avisaron mmm, con apenas 24 horas de antelación, pero eh, sí, agradecemos que, que se reuniera con nosotros ayer. ¿Y que para qué sirvió? ¿Qué, qué impresiones saca ustedes de esa pues, fue una reunión dura, eh, dos, dos horas y media. Eh, dura porque, claro, eh, nosotros queríamos conocer... ¿Qué predisposición tenía ella ante los problemas que hay en, en esta residencia y, y claro pues como como imaginarás pues cada uno tenemos una visión quizás por por el lugar en el que está cada uno el familiar está en, en un lado de la negociación y la conseguiría está en el otro y entonces pues estuvimos tardando de aunar puntos para qué sirvió pues sirvió para, para poner sobre la mesa los déficits que siguen sin arreglarse. Nosotros discrepamos de, de las valoraciones que que ya hace sobre los tiempos. Creemos que está, esto se está ha denunciado hace muchos años y, y todo esto que está llegando se podría haber evitado mucho sufrimiento de haberse hecho antes. Entonces, claro, ahora eh, es cierto que hay unos plazos de contratación pero si se hubiera hecho desde el primer momento que se denunció, no estaríamos con esta premura y con estos límites administrativos de tiempos. Eh, Esther 10 eh, mm -hmm. de compromiso pidió perdón en el Pleno eh, por mm -hmm. no haber actuado antes. ¿La consellera les pidió perdón ayer en la reunión? Eh, no nos pidió perdón, no. No nos pide perdón eh, ella ella achaca muchos problemas a la herencia del de, de anterior gobierno autonómico mm, sobre la mercantilización de las residencias pero es que ya ya llevan seis años en el cargo y entonces es cierto que está muy privatizado el sector hay más de un 90% de residencias privadas en la comunidad valenciana y eh, Nos ha, nos ha prometido cambios legislativos a nivel de ratios y sobre Altavix, eh, los aparatos de aire acondicionado ella ayer desconocía que todavía no estaban en la residencia. Dice que la empresa les había dicho que sí que estaban que ya los habían recibido y no es cierto. Eh, nos prometió que hoy iba a hablar con la empresa del aire acondicionado. Eh, solo hay uno, pero está sin conectar porque deben conectarse con los otros. Estamos muy preocupados por ese tema. ...porque además el instalador ya nos dijo que después de estar instalados... ...puestos en, en la residencia tienen que estar 72 horas con un gas... ...en reposo para poderse ensufar... ...entonces, claro, es que este domingo es 1 de agosto... ...y estamos a miércoles... ...entonces no sabemos... Mmm, ...no sabemos exactamente cuándo van a poder paliar ese calor... ...y es que como ayer le transmitimos... ...podría haber ya algún residente muerto... ...de no haber sido porque el director después de los 35 síncopes por calor, lo que hace es no llevar a los usuarios ni al centro de día ni al comedor. Porque si los lleva, se la juega. Y como no se la puede jugar, ¿qué hace? Los deja en las zonas que sí que hay aire, que son las habitaciones, y alguna sala común, porque tampoco hay en todas las salas. ¿Qué ocurre? que supone eso? Que no socializan, que no pueden hacer las actividades, que no pueden ir al comedor a comer con sus compañeros. ¿Y eso qué es? ...pues una pérdida de sociabilidad... ...más aburrimiento... ...más hastío... ...menos movilidad... ...entonces... ...sí, no no hemos tenido más síncopas por calor... ...porque después de desvanecerse tres personas... Las, ...los sanitarios desbordados... ...ayer dimitió la coordinadora sanitaria... ...tenemos un nuevo coordinador... ...nos faltan tres enfermeras... ...y el poquito personal que tenemos sanitario... Eh, ...no puede asumir ese riesgo... ...o sea, es que no puede, es que lo están pasando mal... ...entonces... Sí, ahora mismo no está bien más cinco per por calor, pero porque han tenido que tomar una decisión a rajatabla. Eh, eh, Esther eh, sobre la falta de personal dio alguna, bueno, qué plazos fue el, los que les puso sobre la mesa la la consellera? para el aire acondicionado cuándo estarán. Ella no qué, qué decía, porque claro, pues diciendo... ella como no no sabía, no sabía nuestra, o sea, no sabía que que no estaban instituye a los aires en la residencia, eh, pues ella se comprometió a, a, con la con la empresa hoy, bueno, no sé si ella o los directores generales, alguien de consellería, eh, y a transmitirnos cuándo van a estar, pero vamos, yo he hablado esta mañana con el director, eh, dice que tenían un problema de, de suministro con Mitsubishi, esa es la última versión que le dieron al director los los, los de la empresa. Yeah. Entonces, eh, se comprometió con respecto a los aires a decirnos Y a presionar a la empresa, porque si no son de Mitsubishi, uh -huh. sean de otra marca, pero que se tienen que poner, porque es que nos vamos a ir a este paso a septiembre. O sea, claro. que al final es que esto no puede ser. Vale que en septiembre también hace calor, pero es que agosto es muy caluroso. Uh -huh. Y porque no pueden estar en sus salas sin salir, y sin socializar. Es que uh -huh. bastante tienen ya. Uh -huh. Pero esto no Entonces, es... Esto no, con respecto al uh -huh. aire. y uh -huh. Con respecto a la percianas, uh -huh. que es muy, muy grave lo de las percianas, porque están sin baldas, sin poder subirse, muchas personas del centro, casi la mitad de las personas pues ha dicho que no lo van a hacer ellos y que se lo han eh, le han hecho un hicieron requer, un requerimiento hace una semana y media a la empresa eh, para que lo haga, lo ejecute porque entienden que es mantenimiento la empresa está buscando alguien que lo haga y les dan de plazo para septiembre porque no se lo pueden hacer ya, entonces tenemos un problema y es que seguimos sin aires, seguimos meses y meses. Lo de las persianas está denunciado hace un año, por lo menos. Sí. Entonces, pero bueno, que ya había, o sea, por lo menos las 30, pero que ya había otras de ese par, había un porcentaje que ya estaba rota con, anterior, rotas con anterioridad. Eso con respecto a las persianas. Con respecto a, al 40% de radiadores rotos, que lo va que lo va a estudiar de cara al invierno, para no estar con el mismo orden que, que la climatización, con respecto a la ducha del aseo de arriba, que también la va a intentar eh, ejecutar con la obra con la obra hecha más grande del contrato mayor, que se va a adjudicar, con respecto a los almacenes que también están prometidos, lo mismo los almacenes claro. para… Este, Mucha, es que sí, hay, hay, mucho, que hay preparar, mucho en los jardines y, y, y hay poco tiempo. Jardín, y sé que, que tienes poco tiempo, pero... Y totalmente con que hay obligaciones. Bueno, eso que ha dicho en todos los medios, eh, que, hay que todas estas obligaciones corresponden a la empresa, no es cierto. Todas las obligaciones no corresponden a la empresa. Cuando la empresa coge la la, la, la, la residencia, dice el pliego que se entregarán las instalaciones debidamente equipadas ...para la adecuada prestación del servicio... ...cuando esa empresa entró en agosto del 2019... ...no estaban perfectamente equipadas... ...el jardín lleva años abandonado... ...y eso corresponde a generalizar... ...no digo que por ejemplo las persianas... ...no sean del mantenimiento... ...puede ser que la campana extractora... Eh, ...de la cocina también corresponde a la empresa... ...pero hay determinadas cosas... ...cuando entró esa empresa dijo... ...los aires no están bien, los hay que reparar... ...nada más entrar... Eh, uh -huh y no se repararon. Ya estamos hablando de agosto del 2019. Yeah. Quiero decir, hay cosas de mantenimiento que son de la empresa, pero yeah. hay otras en las que no se puede excusar porque son de generalizar. Porque el inmueble es de generalizar. Ellos tienen que reparar aquellos elementos que se vayan rompiendo del uso, pero no tienen que ejecutar ni la obra del jardín. O sea, eso que va a repercutir, ni pensarlo, eh, los abogados de la empresa van a asumir todo esto Este, este montante que va a hacer de reparaciones no lo van a asumir, no lo pueden asumir porque no son obligaciones todas de la empresa algunas de ellas claro. igual que como ha dicho en Teleex y en otros medios, que el montante total de la de, de lo que van a invertir son 500.000 más 600.000 eso es incierto son solo 600.000 y se equivocó y lo reconoció ayer en la reunión no es un millón 100.000 son únicamente 600.000 entonces eh, Pues, como te digo, fue una reunión ah, sí. dura, provechosa, porque también hablamos del cambio de modelo, como me decías, de, de los, uh -huh. del personal, de la mejora de ratios. Están preparando la legislación, esto nos alegra enormemente. También vienen representantes de otras provincias, de la comunidad autónoma, representando a Recova. Tenemos otra reunión telemática este jueves, ya solo con los directores generales, a las dos. Eh, estamos, o sea, nos han escuchado, estamos muy agradecidos a la predisposición, a escucharnos, a hablar con los familiares. Porque somos los ojos, somos los que tenemos de información de primera mano. Entonces, deben escucharnos, debemos ir de la mano para mejorar este modelo. O sea, y nosotros les vamos a dar ese apoyo. Pero también les hemos transmitido lo que siempre también te decimos a ti, que los mayores si algo no tienen es tiempo. Y necesitamos en algunas cosas agilidad. Porque tenemos que darles esa dignidad que se merecen. Entonces... En ello estamos, Rosmaris. Pues Esther Pascual, terminamos ya. Eh, ha hecho una valoración de la reunión con Mónica Oltra y de las declaraciones también realizadas a los medios de comunicación y también a la entrevista con Salvador Campello. es eh, Digamos que os habéis quedado en una sensación agridulce. ¿No, pues mmm, agridulce, por un lado, a ver, mmm, bastante dulce en cuanto que nosotros lo que queremos igual que ya había ocurrido en otras comunidades autónomas, es que nos escuchen y formar un todo, o sea, que la patronal, generalidad y los familiares vayamos de la mano en la misma dirección. Entonces, el hecho de que se haya reunido, muy bien, o sea, lo valoramos muy positivamente, muy positivamente. También hubo tres concejales del ayuntamiento presentes, Puri Vives, Esperdíez y Mariano Valeras. Estamos muy agradecidos a que nos escuchen, porque eso es lo que queremos. Lo que queremos es ir todos en... en en nada del bienestar de los mayores o sea, en ese sentido dulce lo que pasa es que claro nosotros resmarin no vamos a felicitarla y o vamos sea, a decirle que consideramos que los contratos no se han planificado como se deberían haber hecho no se han hecho, no se ha hecho en los tiempos entonces claro mmm, piensa que es una mesa de, de debate mmm, dura como yo creo que complicada aquí quizás o sea, muchos adjetivos pero todos en esa línea no es difícil Porque claro, o sea, los intereses pues a veces ellos tienen unos tiempos y nosotros mm, miramos por, por por esas personas mayores, que ellos también miran. Lo que pasa sí. es que a lo mejor desde otra perspectiva. Entonces, muy positiva, o sea, muy positiva en cuanto que por lo menos conseguimos sentarnos y debatir. Y lo que queremos es que eso siga ocurriendo. O sea, en general fue positivo. Fue positivo lo que pasa es que, claro, no era una fiesta, era una reunión sobre unos temas muy ostinosos como es la salud y la vida de los mayores. Entonces, fue muy duro lo que allí ocurría hmm. Y ella se saca las manos a la cabeza de cosas que le contaban, pero es que esa es la realidad. Hmm. Entonces, ella dice, "De verdad eso es así? De verdad eso es así", le decíamos, "De verdad eso es así. De verdad esas personas han estado así en la residencia." Y nos bueno, llevamos fotos muy fuertes, o era muy dura. Pues nos sorprende que, que la... no costara admirarla. Nos sorprende que no no tuviera conocimiento de ello. Esther, ponemos el punto final. Gracias. Vale, Roman, muchas gracias a vosotros siempre. Eh, bien, salva, estas han sido las declaraciones de este de este Pascual tras esa reunión con Mónica Oltra y ponemos el punto final a esta ronda de noticias. Pues con las previsiones de hoy. Con las previsiones que estaban eh, por supuesto en estas reacciones a esa entrevista de ayer en Telele de Mónica Oltra en la que habló de la situación del geriátrico de Altavix en la que También recogeremos hoy estas declaraciones que acaba de hacer Esther Pascual, quien es la portavoz de esa asociación de familiares de eh, residentes en el geriátrico. Lo escucharemos a partir de la una en TELES Radio, junto con otras noticias como el corte del melón del Carrizal, que hoy se ha iniciado de forma oficial la temporada de esta fruta dulce de nuestro campo. Y también estaremos atentos a la entrega de llaves de la nueva sede de ANOA que ha hecho el alcalde y el concejal de Bienestar, Mariano Valera, a esta asociación. Eh, está cerca de la zona del Corte Inglés, así que hasta allí nos hemos tratado y lo contaremos a la una aquí en Teleels en el 101.4 de la fm y a las nueve y media en Telenit. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos con las últimas cuñas publicitarias y luego volvemos para decir adiós.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 la Glorieta 3 minutos para llegar a las 11 en punto Ya está nuestra compañera Rosa Lucas Preparada para realizar su programa Entre Amigos La Glorieta se despide Recordándoles que tenemos un sorteo Sorteamos 10 entradas dobles Para algunos de los conciertos Que se han programado en este mes de agosto Tanto en la Rotonda, en el Ordebaix O en la Universidad Miguel Hernández Participar es bien sencillo Solo hay que entrar a nuestras redes sociales Instagram o Facebook Y darle a Me Gusta la publicación del sorteo, solo hay que dejar un comentario diciendo a qué concierto te gustaría ir y también etiquetar con quién. Los ganadores del sorteo, pues los diremos este viernes a las 11 y media en directo en el programa de Rosa Lucas, aquí en el 101.4 ya lo saben, sorteamos pues entradas dobles para los conciertos de estas fiestas o no fiestas de agosto en el que nosotros ahora nos vamos con más música la música de un grupo de rock británico de los 60 que no se ha olvidado gracias a su único éxito internacional Yellow River <música> I'll work my back and I'll be on my own.